Este, muy bien, muy buenas tardes a todos. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, el día de hoy eh, tenemos la presentación del doctor Ubiratán de Ambrosio con el título El ¿Sí? programa Etnomatemática ¿Sí? y sus implicaciones sociales. Perdón, ¿quién estará hablando? Bueno, les recuerdo que cierren el micrófono, porfa. Este, les paso la liga de la presentación eh, del doctor Ubiratán. Y entonces, este, Pilar, eh. Eh, no sé si puedas ayudarme a presentar más al profesor Ubiratán y después le cedemos la palabra. Muchas gracias, profesor Ubiratán, claro, por estar acá. Estamos... ¿Claro? Muchas gracias por la invitación. De nada, de nada, profesor. Bueno, eh, buenas noches a todos. Eh, para mí realmente es un honor presentar al, al profesor Ubiratán D'Ambrosio. Les cuento que él empezó como como profesor, o sea, como matemático en realidad, el primero estudió matemáticas pura y en realidad él, él es doctor en matemática pura, pero las cosas de la vida lo llevaron a, a interesarse por la educación, él eh, estudió, hizo digamos sus estudios en, en Brasil de donde él es originario pero también tuvo ocasión de trabajar en Estados Unidos y en África, en, en, en Mali si no me equivoco, me corrige el profesor si me equivoco y Y al, al apreciar eh, la relación que tenían las distintas culturas con las matemáticas, él se fue cuestionando la forma eh, eurocéntrica en que normalmente hacemos matemáticas en, distintos lugar, en, en la mayoría del mundo, en realidad, y fue eh, generando una propuesta eh, denominada eh, etnomatemáticas, que es parte de lo que nos va a presentar ahora, ahora, presentar a nosotros, porque él tiene una larga trayectoria, somos nosotros quienes no lo conocemos, eh, tiene muchos reconocimientos, eh, él fue presidente del CIAEM, por ejemplo, que es una organización que yo creo que para nosotros no es familiar, y también él, es una de las personas que recibió la medalla Felix Klein, que es una medalla eh, destinada a las personas que se destacan en, en la educación matemática, y ha hecho muchos aportes en no solo en lo relativo a, a las matemáticas, sino a la historia de las matemáticas y a la historia de las ciencias. Ahora, eh, para mí, lo más fundamental, más allá de los premios y los reconocimientos académicos, es que él es una persona que está muy motivada por ayudar desde el trabajo académico a transformar eh, nuestra sociedad para que sea una sociedad más justa y en donde se respeten Eh, los derechos, no tan solo de, de las sociedades dominantes, sino también de los grupos sociales minoritarios. Eso sería lo que puedo decir. Muchas gracias. Yo estoy presentado. Eh, yo... no, eh, la imagen no se ve la imagen porque es importante tener el mejor sonido. Entonces, por eso no están viendo mi cara, pero es un placer estar con ustedes. Yo envié unas uh, transparencias sí. y algunos slides que ustedes recibieron. ¿Me siguen? ¿Todo bien? Sí. ¿Todo sí, bien? profesor. Este, a menos que le, le comento que el, nuestra costumbre es que a menos que algo falle, vamos a estar todos callados, para evitar el, el ruido en la comunicación, todos cerramos el micrófono Sí. si hay alguna algún problema, tú me levantas la mano y hagas un, un gesto okay. muy bien, entonces estamos el, el slide 1 es uh, la presentación el título el uh, slide 2 yo hablo del marco teórico con que trabajo el marco teórico es lo que yo llamo el ciclo de conocimiento y ese ciclo de conocimiento es lo que se procura entender cuál es el proceso en que el conocimiento se si construye, se si socializa, se si reparte el slide número 3 nos da las uh, Uh, los puntos principales del ciclo de conocimiento, que es la generación y producción del conocimiento, su organización intelectual, esto es la organización en la cabeza de cada uno, y la socialización. Entonces el conocimiento es producido y se socializa. Y a partir de ahí, si el conocimiento tiene una importancia para lidiar con el cotidiano, la estructura de poder se si apropia del conocimiento. Esta es la parte política de esta propuesta. Entonces es una parte cognitiva, la generación, una parte epistemológica, que es la organización, y una parte política, que es la transmisión y difusión, en lo que se incluye la educación. El slide 4 nos muestra esas tres etapas en, una solo, en un solo gráfico. Y usted ve arriba del top está un cuadrado que es la realidad. La realidad tiene todos los hechos naturales, todo lo que se produjo. La realidad es amplia, amplia, con todo lo que está a nuestro alcance por los sentidos, por los pensamientos, toda esa es realidad. Esa realidad es que él provoca la generación del conocimiento. A partir de ahí se produce el conocimiento y el conocimiento tiene como objetivo principal es una respuesta a la realidad, a problemas que se presentan, a cuestiones que se presentan, Esto es el, el eh, ciclo de generación, el, el, la origen del conocimiento. Pero como nuestra, los hombres viven en sociedad, este conocimiento es compartido con otros y al compartir con otros se organiza de una manera que es dominio de la sociedad. Ahí el conocimiento se puede mostrar con alguna, y generalmente es así, con alguna importancia para el cotidiano, para el, el día a día, para la sociedad. Y la estructura de poder se si propia de ese conocimiento. Pero ese conocimiento debe ser devolvido al pueblo. Y se crean los filtros para la devolución del conocimiento. Esos filtros son los sistemas educacionales, las legislaciones, las reglas, las normas. Todo eso es enviado de vuelta, es devolvido al pueblo por filtros. Y esos filtros, claro. Son hechos de manera que el conocimiento sea útil para el poder. Esa es la explicación de este cuadro del número 4 Es la, una teoría de conocimiento. El cuadro número 5 Habla de cuáles son las varias etapas, cómo evoluciona el conocimiento. Y el conocimiento evoluciona. Uh, claro, el primer, primer etapa, el primer momento del conocimiento es la solución de una situación o de un problema o de una cuestión que se presenta ad hoc en un cierto momento. A partir de esa solución, el, el individuo, el hombre, pregunta, uh, bo, otras así se resuelven de la misma manera. Y as, esto es la origen de lo que se llaman los métodos. Y una propia del ser humano es la pregunta ¿por qué? ¿cómo? Y ahí se piensa en las explicaciones que se da para esos métodos. Esas son las teorías. A partir de las teorías es que se puede crear el nuevo. Este é o es enfoque teórico sobre o qual eu trabalho o conceito de etnomatemática. Agora, o slide número 5, 6 e y agora passo ao número 7. O número 7 habla um pouco da história. En la filosofía de la ciencia. Nosotros debemos saber cómo, cuál es, cuáles son las, qué son las ciencias. Es una cuestión muy, muy importante. Las ciencias son cuerpos de conocimiento establecidos para lidiar, manejar, trabajar con el ambiente donde se está. Como en cada ambiente la respuesta es específica para ese ambiente. Yo llamo etnociencia. Es una ciencia que sirve al ambiente, al momento donde se está. Esto, slide número 8 nos muestra que las, los sistemas de explicaciones se cambian de una cultura para otra. Y esto es lo que yo llamo la dinámica de los encuentros culturales. Pasando al número 9, el número 9 nos dice que la responsabilidad del filósofo de la ciencia es de entender cómo las tramas conceptuales permiten reconocer, identificar y valorizar formas de explicación y de acción clasificadas como científica y tecnológica. Esto es, El filósofo quiere saber de cómo este tipo de conocimiento, este cuerpo de conocimiento se ubica en el día a día, en el cotidiano, en las reflexiones, en la búsqueda de explicaciones del ser humano. Esto es filosofía. El número 10. Al historiador Cabe investigar cómo esto evoluciona desde los primeros tiempos. Entonces el historiador debe entender cómo a partir del inicio de nuestra especie se va construyendo conocimiento y más conocimiento. Esa es la misión del historiador. Entonces tenemos ahí una responsabilidad, el 9 y el 10 nos dicen ¿Cuáles son las objetivos, la, la responsabilidad del historiador y del filósofo de las ciencias? El 11 sintetiza ese. Al historiador y filósofo de las ciencias cabe reconocer que la búsqueda de supervivir y de transcender espacio y tiempo, ir más allá y después ir para otro sitio, Esto es propio de la naturaleza humana. Esto es la búsqueda, esto produce la búsqueda de maneras de explicación, de explicaciones, de maneras de lidar con su ambiente, que son los componentes de una cultura. Entonces, lo importante es reconocer que la cultura viene como respuesta a una situación donde el individuo está ubicado. No hay cultura en abstracto. La cultura es ligada a un ambiente, a, una, a una, un contexto, se puede decir. Entonces la cultura es contextualizada. Bueno, dentro de ese concepto, cual, ¿cómo nace lo que llamamos la civilización moderna? Es el número 12. Porque, eh, claro, cada grupo, si uno está en el círculo polar ártico, su ambiente ¿qué? es hielo. Es hielo. Cuando el hombre mira al, al cielo, el cielo es por seis meses escuro, por seis meses claro. Entonces, todas sus explicaciones, todas sus concepciones de cómo eso apareció, la mitología, todo eso está relacionado a ese ambiente. Cuando uno va a la Amazonia, ¿cuál es la situación de la Amazonia? Mucha agua, mucha floresta y los días y las noches son regulares, siempre los mismos. Claro, esto les da una explicación muy propia de esa región. Entonces, la explicación que se presenta en la Amazonia y las explicaciones, la mitología que se presenta en el Círculo Polar Ártico son absolutamente distintas, porque son respuestas a realidades distintas. Bueno, el slide número 12, con los descubrimientos uno empieza a perceber que sus explicaciones sus sistemas, no son los únicos, que cada uno tiene un distinto. Y este es el momento donde se ve que culturas distintas se encuentran. Y el encuentro de las culturas es algo extremadamente importante. Y en las Américas, ahora el slide número 13, en las Américas, ¿qué cosa tenemos? Tenemos una cultura triangular. Son las tradiciones europeas que vinieron. Son en gran parte de, de prácticamente todas las Américas. Tradiciones africanas que fueron traídos para trabajar. Y las tradiciones locales que son las tradiciones amerindias. Claro, las tres encuentran Y en la dinámica del encuentro es lo que es un gran reto que tenemos. Normalmente, uh, lo que se espera es que los tres se compongan para hacer una cultura nueva, que es la cultura local, la cultura americana. Pero lo que se pasó en el proceso histórico es que la cultura que llegó la cultura europea, se impuso. Cuando llegaron, trajeron los africanos, adaptaron, hicieron con que los africanos asumieran la cultura europea. La cristalización de los africanos, por ejemplo, es una violencia cultural muy grande. Y qué decir de la violencia cultural que representó el tratamiento del europeo al local, al indígena, a la medida. Entonces, son conflictos que, eh, eh, claro, la fuerza, el dominante, impuso sus explicaciones, su manera de ver el mundo, sus mitologías, las toda la idea de la creación, todo eso, todo eso se impuso al llegar a las Américas. Claro, ¿dónde se desarrollaron esas nociones que el europeo trayó? De su etno. Su etno era el etno mediterráneo. El etno mediterráneo, claro, provoca una reflexión sobre las orígenes, el principio, el creador, un dios único, todo eso es resultado del ambiente en torno de la ba del bacino del Mediterráneo. Claro, esto nada tiene a ver con lo que se pasa en el ambiente no. natural, eh, social, cultural de las Américas. Y ahí se creó el conflicto. En el número 14 yo hablo específicamente dela matematyki. Claro, que se hace, para que existen las matemáticas? Son estrategias que todas las etnos, todos los pueblos tienen, estrategias para clasificar, ordenar, comparar aquello que, aquel, todo lo que está en su entorno. Claro, eso se hizo, hizo de una manera muy específica en el bacino del Mediterráneo. Y allí surgen los sistemas de numeración, los sistemas de medición, la geometría, todo eso es resultado de aquella región. Cuando uno llega, por ejemplo, en la Amazonia, ¿Cuál es el concepto de cantidad? No hay, es mucho o es poco. No hay por qué hacer todo lo que hay que se puede contar, que se puede comparar. Es de una otra manera que a ellos poco interesa hacer el contaje. Poco interesa hacer mediciones de tierra que es la base de la geometría viene de Europa, de la geometría mediterránea, poco interesa hacer eso en la Amazonia porque no hay el concepto de demarcación de terreno demarcación de una tierra todo es de todos y así se crean esos conflictos de base con fundamentación en las estrategias de la matemática son conflictos evidentes El número 16, ahora el número 16, no, 15, el número 15. Este número 15, yo hablo de la matemática, de la de matemática, como una uh, organización de esas ideas que acabo de hacer, de hablar. Y que venes a hacer las de matemáticas. Simple la idea es que se crean estrategias que llamamos de matemática para lidar con ambientes distintos. Esas estrategias que se crean las maneras de de adicionar, las maneras de comparar, las maneras de medir, las maneras de cuantificar, todo eso są técnicas, e y essas técnicas são lo que yo llamo las ticas. Las explicaciones, para saber que se está haciendo, una cosa más conceptual es lo que yo chamo de matemática, utilizando raíces griegas. Y el ambiente donde se da es lo que yo chamo de etno. Y así se ve el cuadro en el número 16 que tiene prácticamente el concepto de ética matemática Son las ticas, las técnicas, las estrategias, las maneras de explicar, de conocer, de lidar, que son las matemáticas, en distintos ambientes, que son los éticos. La verdad sería un Ticas de matemática en diferentes etnos. Suena mejor decir etnomatemáticas. Esta es la explicación de lo que, en mi concepción, en mi enfoque teórico, que estoy hablando con ustedes, yo llamo de etnomatemática. Son ticas de matemática en distintos etnos. Entonces, ahora en el slide 17, se puede ver que los mediterráneos, hacían los susticas de Matema en su etno, esto es la, el bacino del Mediterráneo. Los egipcios, los babilonios, todos siguen, los griegos, los romanos, todos siguen una respuesta al etno que es el etno mediterráneo. ¿Dónde están los alimentos? ¿Qué tipo de agricultura se desarrolló? Todo es muy típico de aquella región. No se podía desarrollar una agricultura en el círculo polar ártico. No hay por qué desarrollar una agricultura en el ambiente de la Amazonia, porque tiene de todo sin que se cultive. Entonces, las estrategias son distintas porque las respuestas, los matemáticos a estos etnos son distintos. Entonces, se ve que lo que lo, el colonizador, el conquistador, lo que el, colonizador, el conquistador, el colonizador trayó a nuestra región, a nuestros países, fue la etnomatemática mediterránea. Teníamos en los, las regiones andinas la etnomatemática andina, en la Amazonia, la etnomatemática amazónica, y sigue esto sigue la respuesta más adecuada al etno donde se está viviendo. Y es por eso que estas etnomatemáticas locales de cada etno siguen todavía en el dominio de la cultura popular. Aunque en la cultura académica solo se considera la etnomatemática que proviene del Mediterráneo. Ahí en la página, en la slide 18, yo hablo un poco de historia, hablo de Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, es de donde surgieron esas cosas. El Imperio Romano, hablo de, es un apelo a una reflexión histórica. Porque, claro, cuando los el Imperio Romano empieza su expansión, mira, lo que nosotros hoy analizamos, la conquista y la colonización a partir del 1500 de las Américas. En el 200 estaba haciendo esto con Inglaterra, estaba haciendo esto con Germania. Entonces el proceso de expansión no es de conquista y colonización, no es solo con referencia a nosotros. Se pasó esto en... Los, los en la época precristiana, en los primeros años del cristianismo, hasta a, a, a los años 1000 se expandieron para el norte, para Escandinavia, todo eso. Entonces es siempre un proceso de expansión, conquista y colonización. Esto yo eh, hablo un poco de eso en el slide 18 y en el slide 19, 19, también hablo un poco de eso, ahí fa, hablando de las navegaciones, que es la época a partir del 1500, cuando llegaron a las Américas. Ah, en el 20 yo hablo de la estrategia del programa ETH en matemática. ¿Qué, qué, ¿Cuál es nuestro objetivo en el programa ético de Matemática? ¿Por qué todas esas reflexiones, esas consideraciones de naturaleza histórica, filosófica? ¿Por qué todo eso? Porque es necesidad de reconocer que hay una forma de conocimiento local. Esto es lo que yo hablo en el 20. una manera muy propia muy localizada, de resolver sus problemas y sus actualidades. En el 21 yo introduzco el concepto de la metáfora de la cuenca, donde el 22 nos da el proceso que fue utilizado por el conquistador, por el colonizador, para traer conocimiento, europeo a nuestros países entonces es como si fuera un, un río un gran río donde el conocimiento es lo que está fluyendo por el, el gran fiume, uh, el río el gran curso de agua del río y hay los afluentes Los afluentes contribuyen para el conocimiento central que es el Gran Río, pero el conocimiento no va arriba a cima. El conocimiento llega a los afluentes que es lo que con cambios, modificaciones y es esto que se pasa con nosotros entonces cuando el conocimiento que fue traído, po, traído por el, eh, el conquistador por el colonizador que es el conocimiento que se transmite en las academias, las escuelas, el conocimiento de la matemática en particular, la matemática académica, la matemática escolar, ¿cuándo se hace eso al llegar a las aldeas a las comunidades locales? Era, tiene que tener una adaptación no puede ser la misma que estaba en el curso principal del Río sufre modificaciones que son la respuesta a las condiciones locales entonces decir que es la misma matemática que se enseña en uh, París va a servir a una aldea en una comunidad de nuestras poblaciones, es, uh, es insostenible. Porque ella llega y debe responder a las condiciones locales. Y este es el significado de la que yo llamo ya metáfora de la cuenca. Pasando al slide número 23, uh, yo introduzco el concepto de los go-between, que son los mediadores. Entonces, hay los individuos que detienen ese conocimiento principal y al mismo tiempo detienen el conocimiento de las comunidades. Esos son llamados los intermediarios o hay toda la teorización e historiografía de los go-between, go que está entre dos tipo de conocimiento. Y nuestra atención como historiadores hoy se debe mucho a esos tipos. Y cuando se va a una comunidad, una aldea, un, un vilá, una, una pequeña comunidad, hay los interlocutores que dominan las dos culturas. Entonces lo que se pasa es que Si uno joven de una de esas comunidades está interesado en salir para procurar oportunidades en el grupo dominante, él debe manejar la cultura del dominante, si no, él no va a conseguir un empleo bueno. Pero al mismo tiempo, él tiene su responsabilidad con su cultura de origen. Debe ser un individuo que está entre las dos, trabajando entre las dos. La cultura dominante, los que dan los empleos, los, la, los diplomas universitarios y que permite, ¿eh? esa es la que permite a él tener una calidad de vida mayor, no calidad, padrón de vida Pero la calidad de vida también implica en el reconocimiento de sus orígenes. Él debe se sentir parte de una cultura autóctona y al mismo tiempo un individuo que está dominando la otra cultura. Y este es el gran reto que tenemos en nuestros estudios de la etno-matemática. En verdad, lo que se espera es que los individuos manejen las dos. Y cuando se pasa a la slide número 24, se ve que es necesario dominar lenguaje, dominar tecnologías nuevas y al mismo tiempo las tecnologías originales, saber lidiar con su tierra para poder trabajar con un equipamiento nuevo que va a mejorar la producción, la percepción de los sistemas religiosos originales, que es que mi, mis, las generaciones anteriores, cómo ellos viven, El, la creación, la mitología, el destino del hombre. Eso no puede ser simplemente apagado y colocar una otra cosa nueva. No, él debe conocer a los dos. Y la dinámica cultural que puede producir a partir del encuentro de los dos, a partir del esfuerzo de estos go-between, producir una nueva cultura. Y el gran objetivo que tenemos en, nuestros, en todos los países es la creación de una nueva cultura. Esa nueva cultura debe tener los valores de las culturas originales y ahí el problema ambiental eh, se debe mirar de ese punto de vista el problema del, del medio ambiente, todo eso. Se debe mirar desde ese punto de vista y al mismo tiempo aprovechar lo que de la otra cultura sea favorable a construir esta nueva manera de trabajar. Entonces, en verdad no se trata de enseñar el conocimiento del dominante para que este conocimiento pase a ser el conocimiento de todos. No, es trabajar con los dos y crear crear un nuevo. Ese nuevo conocimiento, claro, es lo que da esperanza a que este mundo, este civil, a la humanidad no acabe, porque si continuar insistiendo en el modelo de desarrollo de aquellos que llegaron y son la cultura dominante, uh, el futuro de la humanidad está muy incerto, no va a ser posible. Entonces, el, el slide número 27 y 28 trabajan sobre ese tipo de reflexión, ese tipo de reflexión i y los 27 e no, 25 y 26 reflektuje meso un, refle na considerações sobre essas dinâmicas culturales e y todo isso brevemente esses são os slides que yo envié a ustedes. eu espero que uh, uh, usted. Leo y hago alguna reflexión sobre eso y podemos conversar. No hay mucho más a decir porque está todo escrito en lo que ustedes recibieron. Yo creo que ahora me pongo a oír y contestar lo que puedo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. Eh, entonces este, tal y como usted lo dice le vamos a ceder la palabra a los compañeros entonces vamos a ver quién pide la palabra quién quisiera hacer comentarios, preguntas Pilar adelante, te escuchamos sí, bueno eh, a mí me, me hace mucho sentido lo, lo, lo que plantea el profesor eh, Ubiratán, porque bueno, desde hace un tiempo yo me vengo interesando por la situación de los grupos culturales eh, minoritarios pero extrapolando eh, esto más allá de, de, de los grupos culturales minoritarios o okay, que en no, contaría que nosotros solemos asociar solamente con, con las el, comunidades el, indígenas. El sonido eh, viene muy mal. Ah, se escucha muy, ahí se escucha mejor. ¿Se a escucha ver, mejor ahí? A ver, veamos si escucha bien el profesor. Hable despacito, eh, porque está muy, muy muy cortado. Ya, ya. Voy a hablar más despacio. Bueno, comienzo de nuevo para que el profesor me pueda entender. Digo que a mí me hace mucho sentido lo que plantea el profesor al relacionarlo con la situación de las comunidades eh, minoritarias que he podido conocer en, en los países de América Latina, en donde ciertamente hay muchos conocimientos que son propios de cada una de las comunidades y que eh, se van extinguiendo eh, cuando los niños acuden a la escuela y solamente eh, conocen lo, los conocimientos eh, que vienen de, de la cultura dominante, en este caso, en el caso de las matemáticas, tal como lo plantea el profesor, sería la etnomatemática eh, mediterránea. Pero por otra parte, creo que no solo esto se aplica a la situación de las comunidades indígenas, sino también a la situación de culturas que son minoritarias dentro de nuestras sociedades urbanas. Eh, y, y de fondo, lo que, lo que a mí me, me queda es una, una reflexión que tiene que ver con que Hasta ahora nosotros hemos tenido una visión del conocimiento como si, el cono como si hubiese una verdad y como si el conocimiento fuese estanco, como si hubiese un conocimiento y ese conocimiento fuera eh, inamovible. Pero, pero cada vez más, eh, por lo menos yo me voy convenciendo de que el conocimiento es dinámico. Nosotros siempre estamos aprendiendo otras cosas y las, cada cultura está en relación siempre con otras culturas. O sea, son muy pocas las sociedades que viven aisladas de otras sociedades y, y cada vez nosotros estamos más relacionados con otras culturas. Por lo tanto, el conocimiento eh, siempre. es dinámico, pero creo que cada vez podemos darnos cuenta de, de, de esta con mayor... Eh, propiedad de esta característica del conocimiento por lo tanto siento que nosotros como educadores matemáticos eh, tenemos que prepararnos para asumir el reto que significa eh, el enseñar en las escuelas una forma distinta de conocimiento en términos de que el conocimiento siempre va a ser dinámico por lo tanto los currículums necesariamente tienen que ser más flexibles para poder acoger ese dinamismo y que va a venir dado eh, por eh, las características de la cultura local. Eso es lo que. Pues, quisiera si yo decir. tengo una observación sobre eso es, yo hablé de las culturas indígenas, los locales, etc., pero el mismo, la misma. El, El mismo racionamiento se aplica a las, uh, por ejemplo, a, a una profesión, los profesionales. Entonces hay una cultura propia. Aquellos que hagan, que trabajan en una profesión, uh -huh. trabajamos mucho con los, los carpinteros, los que hacen muebles, todo eso. Ellos tienen sus maneras de hacer. Esa manera de hacer debe ser reconocida. El caso más interesante que tenemos es el, el, el estudio de, que un, un alumno hizo de la estrategia matemáticas utilizadas por el individuo que hace una cirugía, a surgeon de corazón abierto, un la cirugía del corazón, aquellos que están haciendo trasplantes de cardíaco, de corazón, ellos tienen sus estrategias de acción que son de naturaleza matemática y no es lo que se enseña en la escuela. Entonces, lo que se enseña en la escuela es una forma de hacer matemática que tiene sus orígenes mediterráneos. Lo que se practique en el día a día es parte de la cultura del individuo que está haciendo su está viviendo. Entonces la combinación de las dos es el gran reto que tenemos. Claro. No la supresión de una y la imposición de la otra. Uh -huh. Sí, yo, yo solo quisiera eh, destacar eh, lo, la importancia de, de, de lo que usted plantea respecto del ciclo del conocimiento, y, y que yo creo que por ahí tiene que ver eh, el, el comentario que yo quería hacer, el hecho de que el conocimiento es dinámico y siempre tiene muchos afluentes, por lo tanto nosotros como educadores tenemos que estar preparados para eso para asumir que en cada lugar donde nosotros trabajemos, ese conocimiento va a tener distintos componentes, sin ser radicalmente distinto uno de otro, porque tal como usted dice, tampoco se trata de suprimir lo uno o lo otro, pero sí de estar abierto a que hay, hay distintos aportes que hay que considerar según el entorno eh, en el cual uno esté trabajando, ya sea en la matemática escolar en el colegio o en la matemática que se enseñe en la universidad, en, en los contextos correspondientes a cada una de las carreras en las cuales uno pueda trabajar. Sí, siempre en permanente transformación. Claro. Muy bien, muchas gracias Pilar por tus comentarios. Y bueno, adelante, gracias. te cedo la palabra. Buenas noches, la pregunta que tengo es en la en investigación, en la investigación que se hace en etmo, etnomatemáticas, ¿qué metodologías se usan? No, no entendí, perdón. ¿Quién habló? Sí. Y bueno, bueno, a sus órdenes, doctor. No, no, no pudo no captar su pregunta. Sí. ¿Qué, eh, ¿Qué tipo? Ya ha mencionado un ejemplo del tipo de investigación que se hace con etnomatemáticas. Eh, me gustaría saber si existe algún tipo de metodología para investigar con etnomatemáticas. Es la metodología. El, el trabajo es mucho más oír que hablar, conocer, porque cuando llegamos a, una, a un grupo, sea en una ciudad, en una comunidad, en, una, en un grupo de, de niños, decimos de algo de con 10, 12 años, ellos tienen su cultura propia de su edad, y esa cultura hay... Inves, eh, cosas que les interesa, que muchas veces para nosotros no nos interesa. Jamás pensamos en aquello que es el pensamiento, la fuerza de interés de este pequeño grupo. Entonces, mira, el encuentro del profesor con el alumno, con el joven, es un encuentro de dos culturas, la cultura del adulto y la cultura del joven. Entonces, en ese momento, debemos intentar de conocer un poco de la cultura del joven y a partir de ahí hacer uh, el puente. Nosotros somos un go-between. Los viejos, los académicos, los que estudiamos en la Universidad que conocemos y aquellos que son los que tienen su ambiente de trabajo y sus inquietaciones, sus preguntas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer este puente? Esto es parte de la investigación en matemática, Saber lo que los otros hacen con situaciones de su día a día, de su realidad, de su interés. Se si vamos a grupos profesionales, entendemos de hacer eso. Se si vamos a grupos de jóvenes que hacen un, un, un juego, debemos conocer eso. Esto es la investigación que podemos hacer. Claro, si vamos a grupos culturales muy desarrollados, como a comunidades organizadas de los indios, es, es un trabajo mucho más difícil, más profundo. Pero es necesario más oír y aprender que el profesor que solo piensa en enseñar lo que él sabe. Ese es el punto. ¿Fue claro? Sí, se está, entre... se está entre... entrecortando un poco la voz. Profesor, ¿me escucha? Ahora uh, está muy entrecortado. No oigo sí. bien Pero si sí entendiste Ivonne Lo ¿Cómo? último nada más me faltó Pero tengo una pregunta más ¿Sí escucha profesor no estoy... sí No estoy Ahora estoy bien Pero el otro no ¿Quién era Ivonne que hablaba? Si sí, Ivonne, si ¿sí puedes hablar fuerte Y pausado porfa Si sí tengo una pregunta más a, a, siéntame, a, a, a, a. Adelante Ivonne no sí es, ¿habrá alguna alguna posibilidad de que la psicología se involucrara en esta metodología? ¿La, psicolo ¿Cómo? ¿La psicología? sí para, Perdón, no, para no, no, estoy... investigar. A lo mejor si explicas un poco más tu pregunta, Ivonne. Sí que si, si la metodología es escuchar escuchar a, a, cuando están investigando eh, en el momento de sí. que ustedes están en que ustedes están escuchando eh, tendrían ustedes alguna referencia psicológica con la que interpretaran lo que están escuchando Mira hay muchas teorías de cómo se cómo, cómo se uh, involucrar en eso, hay una multiplicidad de teorías, todas son adecuadas, aquella que tú te sientes más a vontade, utilice eso, pero básicamente la idea es oír lo que el otro tiene, conocer el otro, saber lo que otro tiene que hacer, y la manera como se trabaja esas, las entrevistas, todo eso, hay una variedad, una Eso es el, el básico, el fundamental, el primer que habló de eso es uh, Garfinkel con la etnometodología y prácticamente todos son los mismos. Hable, oiga e interprete lo que el otro dice. No hay mucho, uh, no se debe gastar mucha energía en conocer las metodologías y seguir una metodología del otro se debe en verdad crear la propia metodología de trabajar con una otra persona esto es el, el más uh... Bourdieu decía esté muy cauteloso con los canes de guardia de la metodología. Y hay gente que defiende una metodología, todo por la metodología, cuando en aquel momento esa metodología no se adapta bien. Cada metodología surge de una situación. Este es el espíritu de uno de los pioneros de todo eso, que es Garfinkel cuando creó su etnometodología que es muy abierta. El importante es oír. Oír, hacer, tirar sus conclusiones y analizar lo que has oído. ¿Cómo hacer ese análisis? Hay muchas teorizaciones, muchos teóricos que hablan de eso. ¿Usted usa una alguna en particular? Acaba de salir a, a, hace poco salió un libro, uh, me escapa el nombre del autor, sobre Salsa Dancing, a persona que desarrolló su metodología de investigación a partir de enseñanza de dança de danzar con la otra persona. El, la referencia más uh, tradicional. Es la de eh, Garfinkel que se chama Etnometodologia. I se você me dá no minuto já creio que eu tenho aqui o libro básico del momentico Tengo w mi mano el libro de Harold Garfinkel. Sing to to see, to see sociologically. Literal rounds of social action. El libro Viendo sociologicamente. Sing sociologically. Harold Garfinkel, y se publicó una nueva edición. Un momento, yo le digo, la nueva edición salió, yo compré recién porque era un libro muy difícil, salió por la Paradigma Publishers, en Boulder, Colorado, Harold Garfinkel, Think sociological si yo pongo la, el video, puedo mostrar este libro, un momentico, yo creo que Pero, todos pueden, eh, si ¿sí? pueden hablar, abre Gustavo. Si, sí, es que no vamos a poder verlo porque... Como es una reunión múltiple, no se puede activar el video. Ah, pero tú puedes verme. Eh, no, tampoco nadie. nadie. Pero si quiere, si quiere, ¿Y busco no? ahorita la referencia. Bueno, es que tampoco ahorita puedo consultar en internet porque está saturada mi no, línea. Pero, uh, fue posible entender la, en mi palabra sync sociologically Está claro. Sin sociológicamente. Sí. ¿Cómo? Sí, doctor, lo anoté. Eh, muchísimas gracias. El autor es Harold Garfinkel. Uh -huh. Es un libro muy interesante que habla de los fundamentos de, esta, de este tipo de metodología de investigación. Uh -huh. Sí, Pero doctor, muchísimas gracias. Yo... ¿Perdón? Sí. ¿Puede hablar? No, adelante, por favor, doctor. Porque hay muchos muchos otros autores que hablan de eso. ¿eh? Es difícil decir uno. Ese es el fundamental, el primero. Sí, doctor. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Ivonne por tus preguntas. Eh, Lorena, te cedo la palabra adelante. ¿Quién es ahora? Lorena Jiménez. Si ¿sí te puedes presentar rápidamente, Lore. Lorena Jiménez. Sí, doctor, buenas noches. Eh, yo soy de Zacatecas. Eh, bueno, mi pregunta es, uh, ¿cómo qué otro, eh, o más bien, Si la religión, por ejemplo, es uno de los factores, entiendo que es uno de los factores importantes en esta forma en la que las personas de diferentes entornos interpretan y mm, este, resuelven eh, los problemas, ¿hasta dónde estos factores son considerados en un estudio de, eh, de este corte de etnomatemáticas? Matemática tiene sus, los primeros, cuando se va a, a la historia, la, a la prehistoria, en los hombres de la, los australopitecos y todo eso, cuando empezaron, empieza a hablar de matemática, es una cuestión de espacio y tiempo. Y... Espacio y tiempo tienen mucho a ver con las mitologías. Entonces, claro, ¿eh? eso es, un, es una cosa muy, eh, es muy elaborada hacer este tipo de, de investigación, de relación, pero es se encuentran los vínculos las, entre los el mitológico y el desarrollo de las matemáticas entonces si uno va a la, a la, a med, a la, a la el vacino del mediterráneo las y sobre todo las religiones eh, eh, monoteístas la idea de tiempo la idea de espacio todo es, es muy distinta de aquellos que tienen un otro contexto mitológico. Entonces, es natural que en prim los primeros desarrollos de naturaleza matemática han recibido influencia de eso. Es, como yo decía, es, es una investigación muy difícil, incluso uh, en la matemática académica. Lo, el componente espiritual podemos decir así que entra en las concepciones matemáticas es una cuestión difícil hay algunas investigaciones por ejemplo uh, tú puedes leer si estás interesada en el contexto de la matemática académica tradicional europea un libro de un individuo que se llama Klaus Witz W I T Z W I T Z y yo creo el título es alguna cosa como spiritual influences in mathematical research something alguna cosa así Si quieres conocer algo en, en esa dirección relativa a la, a la cultura andina, vea el libro de Gary Orton, U-R-T-O-N, Orton, U-R-T-O-N. ¿Me comprenden? ¿Comprende el nombre? Orton. Sí, sí, y sí doctor. R... Sí, Gary el primer nombre G-A-R-Y. Orton. El libro, el título, no me acuerdo bien el título, pero es, es el libro con. Si pongan en el Amazon, Erton, Gary Erton, te dan el título. Y luego okay. tú vas a reconocer. Él estudia la, los componentes de naturaleza mitológica también que intervienen en una, en la cultura incaica. Y es muy interesante también. Entonces, conociendo eso, se puede tener, yo, decí, yo puedo decir... Uh, Una, una indicación de cómo esto está subyacente en la cabeza de los niños que vienen de esta cultura. Uh -huh. y Que el componente mitológico de sus tradiciones no desapareció. Y cómo eso puede de alguna manera tener una influencia en la educación. E es un tema muy, muy difícil. Pero es, merece ser trabajado. Okay. ¿Está bien, Lorena? ¿no? Mucha... Sí, sí, muchas gracias, doctor. Sí, bien. Muy bien, muchas gracias, Lorena. Eh, Avenilde, te cedo la palabra adelante. Sí, gracias. Bueno, eh, primero que nada, felicitarlo por esta exposición, eh, que me gustó mucho. Y yo tengo una, pregun tengo una pregunta muy sencilla. En, en realidad, me gustaría saber Si la tarea, es decir, la tarea que se enfrenta, donde uno puede o construir o aplicar técnicas matemáticas, es considerada dentro de la teoría. Es decir, por ejemplo, en la transparencia 14... Déjame localizarla. ¿Sí? ¿Qué se hace en la 14? Se habla de las matemáticas que son cuerpos de conocimientos que se elaboran a partir de prácticas cualitativas y cuantitativas. Mi pregunta es si en estas prácticas se diferencian las tareas que provocan hacer comparaciones, ordenaciones, clasificaciones, inferencias. Sí. Esas son las bases de la construcción De todos los conocimientos matemáticos. Todas las culturas tienen, eh, todas las etnomatemáticas tienen estrategias para hacer eso. Aunque, aunque las tareas sean distintas. La, la manera de hacer son distintas. Sí, pero, por ejemplo, cuando pero, yo hago una ordenación ¿sí? o una comparación, hago la comparación para resolver una tarea. Sí. y las tareas son distintas sí. entre una cultura y otra las tareas pueden ser distintas pero sí. puede ser que a, a, a pesar de que sean tareas distintas yo ordeno, yo comparo mi pregunta es si se toma en cuenta la tarea que motiva que yo realice una ordenación, una comparación son tareas distintas y con su cultura tú puedes hacer la ordena. Por ejemplo, la, la distribución de, de un dulce, una, un caramelo aquí, entre los niños. Uh -huh. Ellos hacen la distribución y se puede llevar en cuenta la, el tamaño, la dimensión. El más grande vale más o el más pequeño. O uno, si uno hace una ordenación, por ejemplo, de frutas en el mercado, uh -huh. un vendedor de frutas en el mercado, él tiene su manera de hacer precios para el producto que él va a vender al mercado. Uh -huh. Entonces el agricultor que tiene su hortaliza, su manera, sus... sus uh, cosas que planta en su jardín, en su horta, no sé cómo se dice en español, eh, dónde están las los vegetales que él cultiva, cuando hace la recolga de eso, y va a vender en el mercado, él hace una comparación y cobra más por eso, o más por aquello, y lleva en consideración factores, por ejemplo, uh, si es más dulce o menos dulce, y uh -huh. en una otra cultura, uh -huh. so, es uh -huh. por dulce, una, uh -huh. do, uh, una docena uh -huh. vale tanto. Uh -huh. Entonces son maneras de hacer comparaciones entre cantidad de elementos que llevan en consideración solo la unidad, una docena, otro puede ser, no, Esta docena vale mucho más que esta otra, porque mm -hmm. la calidad del producto es mejor. Entonces, cosas de ese tipo intervienen mm -hmm. en el sistema económico, que es una de las grandes aplicaciones de las matemáticas. En la economía del mercado, por ejemplo. Mm -hmm. ¿Fue claro? Sí, muy claro. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias avenida por tu pregunta. Eh, aquí Guadalupe, no sé si quieras verbalizar tu pregunta o, o la leemos acá. Sí, doctor, buenas noches. Eh, me me parece muy interesante todo lo que toda la conversación del día de hoy y yo quisiera saber. ¿Qué tan posible es hablar de etnomatemáticas dentro del contexto, el contexto escolarizado? Yo, perdón, yo no comprendí bien la pregunta. Repita, por favor. Sí. Eh, me gustaría saber si es posible hablar de un enfoque de etnomatemáticas, pero dentro de la escuela. ¿Dentro del ah, ambiente sí, claro. escolar? Claro, porque cada individuo en un ambiente escolar uh, generalmente viene de una, de un grupo cultural, su familia, las, uh, el trabajo del padre. o de la. Entonces, cada uno tiene algo propio a decir. Entonces, a partir de lo que uno puede decir, lo que otro puede decir, Y cabe al profesor oír eso y hacer las comparaciones y decir a los estudiantes hay diferencias, hay diferencias y después el profesor introduce su manera de hacer que es la manera académica. Entonces entra en competencia la manera del profesor hacer que es la manera académica, escolar, oficial, y la de, so, de otros también. Entonces es como, como lengua, cada uno tiene su propia lengua, pero llegamos a una que es la que es más, podemos utilizar la palabra, eficaz, en el sentido de, si uno detiene, su conocimiento matemático solo de su comunidad, de su cultura, difícilmente va a poderse comunicar con otros. Por eso es importante que la aprenda el oficial o lo que los profesores enseña, pero no como imposición, pero como una alternativa más eficaz. Este es el punto. Porque el no podemos reducir el individuo a una, tú no sabes nada, yo voy a te enseñar todo. Ese es el gran mal que se da en la educación. Cada individuo tiene sus conocimientos que deben de alguna manera ser valo, valuado, valorizados. Pero hay un otro que es del profesor que tanto también debe ser valorizado respecto a ti, tú respecto a mí. Esa es la filosofía. Pero no se puede ignorar lo que el individuo trae de su cultura. Y esto es verdad en comunidades urbanas, en las ciudades, es verdad en el campo. Eh, estamos experimentando un problema estamos con algún problema acá sí sí lo dejamos de ¿Sí? escuchar como un minuto a... uh -huh. lo dejamos escuchar como un minuto atrás lo seguimos escuchando ahora sí sí adelante ah pero es muy interrumpido muy bien no. este intentemos eh, hablar fuerte y más lento, adelante profesor ¿está moviendo? ¿está bien para ustedes? creo que sí profesor adelante entonces eh, eh, Carla comprendió la, mi posición Carla sí, muchas gracias muy bien muchas gracias este Guadalupe por tus preguntas este Magdalena adelante te escuchamos ¿Quién es? ahora no ahora sí modificó Magdalena. La... Magdalena nos escuchas hola adelante Magda ah dice que lo lía Este, que, um, dice Magdalena, voy a transcribir lo que dice Magdalena. Voy a decir, leer. Eh, yo también tengo una pregunta y la haré por este medio si no tiene inconveniente. ¿Cuál sería el futuro de los estudios que se han realizado en las en la enomatemáticas? Muy, muy mal, no, no Perdón, se está muy oyendo mal. bien. Muy bien, vamos a intentar los otro... Híjole. ¿Quién es? ¿Me escucha, profesor? ¿Gustavo? Sí, Gustavo sí. habla, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho. Muy bien, vamos a voy, a... voy a leer la pregunta de Magdalena. Yo también tengo una pregunta, y la haré por este medio. ¿Cuál sería el futuro de los estudios que se han realizado en la etnomatemática? ¿Cómo se, segunda sea? pregunta. ¿Cómo sería esta unión de lo que habló al final? ¿Cómo incidiría estos trabajos en la construcción de conocimiento matemático escolar? No sé si escuchó profesor. ¿Cómo sería el, el futuro de la eterna matemática? Si usted es eso que preguntaste. La primera pregunta, ¿cuál es? El futuro de la eterna matemática. Sí, así es. ¿Es así es. Sí, esa sí es el. Yo pregunta. creo que. Esto en matemática está en un, una expansión muy grande en todo el mundo. Prácticamente todo el mundo. Y sobre todo ahora con la, el gran flujo migratorio, las personas cambiando de una situación a otra, uh, el encuentro de culturas está más frecuente. Este encuentro de culturas no puede destruir a una el beneficio de la otra. Y esto va a producir, a mi, en mi juicio, va a producir una otra cultura, incorporando elementos de diferentes culturas. Y esto es lo que se espera. Una otra cultura mejor do que la actual, porque la actual lleva el mundo a, a, al fin. No tenemos mucho futuro en este tipo de Si continuamos a tratar el medio ambiente de la manera que estamos haciendo, el futuro de la humanidad es muy incierto. Entonces debemos producir algo nuevo. Ese nuevo que deseemos, deseamos producir viene de componentes distintos que van a ser adicionales y se enriquecer mutuamente. Ese es mi esperanza Muy bien, muchas gracias profesor. No sé, este Magda, eh, Magda tiene otra pregunta. Eh, ¿Cómo incidirían estos trabajos? Porque creo que ya se contestó la segunda Magda, con la respuesta del profesor Viratán. La, la segunda pregunta sí. que le hace Magdalena, profesor, es ¿Cómo incidirían estos trabajos en la construcción de conocimiento matemático escolar? Perdón, ¿de conocimiento matemático? Yo creo que se refiere a cómo... Eh, voy a, tratando de interpretar a Magda, este, a Magdalena eh, Creo que se refiere a la construcción de conocimiento matemático en la escuela ¿Cómo incidirían estas investigaciones eh, no matemáticas o cómo eh, eh, se inciden en la, en, en la escuela? Sí, En la escuela es crear situaciones, eh, cuestiones, problemas que se dan abordados y trabajados de maneras diferentes por los alumnos. Y después se hace una exposición de cómo yo, yo, un alumno, hizo de una manera. El otro hizo de una otra manera. El otro hizo de una otra manera. Entonces, la discusión de eso es que va a permitir una visión crítica de cada una de las soluciones para el mismo problema. Y ahí se llega a una conclusión sobre lo que puede ser más adecuado o no a la situación que se presenta. Esa es mi, mi respuesta. Muy bien. Eh, Magda, no sé si quieres ampliar. Sí, no quiero poner mi micrófono porque luego tengo problemas con eso este prefería que la leyeras pero... antes que buenas noches espero que me escuchen que ningún te escuchamos muy muy este muy entrecortada muy Magda. mejor te la escribo, te la mando por el, por el escrito mejor, no estoy oyendo Sí, este profesor dice que es que tiene una conexión un poco deficiente. Entonces, este, aquí hay una pregunta que escribe. Por eso Magda no sigue, este, hablando. Dice porque en un choque de cultura provocaría cuestiones sociales como una lucha de poder, crisis de identidad, etcétera. ¿Se podría entender esto desde esta visión teórica? Dice. Le pregunta Magdalena. No entendí. Perdón. Ajá, magdalena, no lo magdalena este le pregunta es que en este choque de culturas provocaría cuestiones o fenómenos sociales como lucha de poder eh, crisis de identidad etcétera se podría entender estos fenómenos eh, con la visión de las matemáticas es la pregunta de magdalena sí sí sí sí uh, todo hay todo eso una cuestión de poder, la organización de la sociedad, sobre todo factores económicos, de todo eso, son, uh, entonces, una de las aplicaciones que, aplicaciones, una de las direcciones que estamos trabajando es uh, en lo que se llama economía solidaria, no sé si el nombre es, uh, dice algo para ustedes, una forma de economía, un sistema económico, donde es próximo un poco a, a la idea de cooperativa. Y para trabajar esta economía solidaria, esta forma de cooperativa, es uh, importante tener uh, una, una manera matemática equitativa de distribución de bienes y todo eso. Y esto es una, un aspecto de matemática. Tenemos algunos trabajos en esa dirección. Yo tuve una alumna que hizo un doctorado sobre eso. Es economía solidaria. Usted debe conocer todas las propuestas de economía que son economías más dirigidas a comunidades ¿eh? y no el sistema capitalista dominante, pero sistemas que son más eh, centralizados en grupos Entonces esa es una posibilidad Muy bien Este, nomás más que Magna aquí este Vamos a esperar que dice Muy bien, no sé si alguien más, que... gracias, dice, Magra... eh, dice Magdalena, muchas gracias, profesor. Eh, no sé si alguien más quiera preguntar, cuestionar eh, al profesor Ubiratán. Perdón, no, no entendí, no comprendí bien. Ajá. Estoy preguntando que... si alguien más tiene preguntas. Mira, yo estoy... Uh... Mi dirección está el correo electrónico el ubi U, USPBR. El correo electrónico es John uh, los está en el slide número uno. Esto quiere decir que si tiene alguna cuestión más, por favor mande un email para mí y podemos continuar esta conversación. Muy bien, profesor. Es una oferta que yo espero que sea recibida por todos. Eh, me siento muy feliz con la oportunidad de hablar con ustedes. y eh, Por cierto, no se agota nuestra conversación en este esta hora y media que trabajamos. Sí, sí, profesor. Dispos... Uh -huh. eh, sí, sí, muchísimas gracias, uh -huh. este... Bueno, yo no tengo preguntas, más bien agradecerle este mucho su plática, estuvo muy muy interesante. Este sus ideas y sus aplicaciones, etcétera. Entonces, pues agradecerle muchísimo de mi parte que organizo este seminario, agradecerle muchísimo su participación, su amable participación. Este, y bueno, que, yo me quedo con con este una excelente ganas o ganas de profundizar en lo que nos cuenta. Entonces, bueno, esperamos este, que, que en otro momento podamos seguir charlando de este, quizá de algo más específico. Eh, lo que nosotros hacemos en este grupo de investigación es este estudiamos eh, mucho el punto de vista de los estudiantes y profesores en la escuela. Entonces, mucho de lo que nos dice es este, muy consistente con algunas cosas que estamos investigando. Entonces, bueno, a mí se me hace muy, muy interesante... Eh, todo lo que nos contó hoy. Esperemos, este, espero que podamos contar eh, en otro momento con una charla. Eh, en todo caso, algunos de nosotros nos vamos a dar la tarea de leer su producción eh, escrita para poder profundizar. Y bueno, eh, muchísimas gracias. Entonces yo le daría la palabra a Pilar, que, este, que es la que este, fue a visitarlo allá a San Paulo, para que cierre. Muchas gracias, profesor muchas gracias y yo estoy muy muy feliz de tener la oportunidad de hablar con ustedes y repito estoy a su disposición si quieren continuar con un email o una otra oportunidad para hablarnos una vez más de esa forma compartida. muchísimas gracias y bueno, para nosotros casi medianoche para mí Muy bien, si sí, ya no queremos entretenerlo, solamente le voy a hacer otra la otra vez. Solamente Pilar quisiera agradecerle además también. Pilar adelante. Muchas sí, gracias. Por, por lo mismo, yo quería darle las gracias al profesor por la enorme disposición que él tiene siempre para atender todas las consultas y, y, y accedió rápidamente a participar en este seminario y fundamentalmente agradecerle porque los demás no saben, pero la diferencia horaria con Sao Paulo hace que allá sea en este momento en la medianoche y por lo tanto el profesor está haciendo un gran esfuerzo para poder participar con nosotros aquí. Yo creo que es un gran aporte lo que él eh, la exposición que él ha hecho a este grupo que se preocupa por la construcción social del, del conocimiento matemático. Y, y bueno, y quiero dejar al profesor invitado a participar en otras sesiones, quizás cuando el cambio horario sea más favorable. Y nosotros nos reunimos cada 15 días y, y sería muy bueno poder eh, contar nuevamente con, con su participación, quizás, como dice Gustavo, después de que hayamos leído algunos de sus otros materiales. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias Adiós. a todos. Muy buenas noches. Buenas eh, noches. Eh, agradecerles su participación Yo... a todos. Sí, perdón, profesor. Yo voy a colgar. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Este, pues muchas gracias a todos. Eh, bueno, ya está el contacto con el profesor Viratán, Hay que aprovechar. Este, quien quiera profundizar eh, en, en la teoría eh, y bueno. Eh, eh, en 15 días eh, eh, tenemos otra sesión del seminario, va a haber dos reportes de investigación y bueno, eh, eh, nos est estamos en contacto en las demás actividades. Se cuidan, suerte.